de La Otra Oreja un programa de radio con pocas palabras y mucha música así es un programa con subversiones sonoras eh, eh, un programa musicalmente incorrecto nuestro mail otrooreja arroba gmail punto com en el facebook somos La Otra Oreja y ahí podés eh, ver el, y escuchar los programas anteriores y estamos emitiendo desde Radio La Azotea Eh, ¿con quién Lara? El operación Pablo Guzo. Pablo Guzo el operador psicotécnico el Hola, Edun Ashkenman. Hola, hola. Estaba hablando de Pablo Guzo que es el el operador con la el paladar de amianto. El... Ya soy Lara. Sí, ya sé y y este, bueno, ahí Hola, abuelo. Me siguen interrumpiendo, chicos. Ta igualmente. Bien, este, tu nombre Digo las manchas hoyo. Perfectamente. Eh, alguna cosa más? No. ¿No? Eh, alguna no. lección de comidas, algo para Me El que te encanta. ¿El qué te encanta? Sí, porque no lo comimos y además no necesitamos, porque eso es muy saludable. Claro, pero qué es saludable la comida show ¿no? no de comida, sa está e del dueño. Bueno, ya se va putando, si duele un poquito, qué oles, es, va a pasar. La prue así de empezando llevan un poquito, pero antes esperen. Si bueno. quieren bueno, si eh, quieren eh, eh, sí. eh esperma os hacer otro otro video, o coito bueno, bueno, quieren que cocinemos otro día. Eh. Quieren a despaz O pizza, o osincudinos, o, o cainde, o qué más. Eh, no sé qué más. Este, hay muchas muchas opciones para esta noche. ¿eh? Está buenísimo. Está buenísimo, ¿no? Pero mejor pasamos un poco de música. Sí, eso es. Perfectamente. La otra oreja marplatense. El 14 de junio de 1972, hace ya 51 años, el movimiento estudiantil tomó las calles y la huelga política de la Confederación General del Trabajo desafiaron a los militares que gobernaban, no con movilizaciones y enfrentamientos. Y empezamos a escuchar algo de mi autobiografía. Marcelatazo. En diciembre del 71, los fachos de la CNU entraron a una asamblea de estudiantes de arquitectura. Hirieron a varios estudiantes y mataron a Silvia Filar. A los 6 meses de impunidad, la comunidad marplatense se movilizó en pleno. Hasta la CGT local fue empujada a paro general. El invierno venía calentito en ese sentido. Algunos chicos de los primeros años de la secundaria en nuestras bicis, cuando venía la montada, dejamos caer bolsas de bolitas de vidrio para obstaculizar el paso de los que nombramos como la brigada capicua, por eso de caballo montura caballo. En el barrio del puerto los trabajadores del pescado habían enganchado las redes más fuertes a los palos de luz. Cuando quiso pasar el primer chip de los milicos, se vinieron los postes abajo atrapando a los intrusos que apenas podían escaparse de a pie corriendo por la vereda. Mis padres, junto con otra pareja teatrera, iban en su vieja estanciera verde claro y el pintor Alberto Beruzzone en su amarillo Citroën 12B. Cuando se venía el ejército con sus jeeps, tenían que simular en la intersección de dos calles un choque que impedía el paso de la milicada y proteger a las columnas de manifestantes. En ese tiempo no era obligatorio llevar matafuegos en los autos. Mi hijo cargó uno del teatro y tiraba algo por sobre el capot de ambos coches, provocando una humareda blanca por lo que los artistas simulaban choque, incendio y los llantos consiguientes. El marplatazo de ese junio del 72 marcó la historia colectiva y personal de muchos que debutamos en las movilizaciones con fuerza y creatividad. El supuesto choque fue repetido en tres esquinas. La cuarta vez fue suspendida. ...porque mi vieja identificó a la misma brigada de la primera acción. Bueno, el matafuego también estaba vacío. La voz es Gordon Hatchman. Estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Y recordando al Mar Platazo... Eh, hubo un paro activo en Mar del Plata resuelto por el plenario de la CGT, la Confederación General del Trabajo, con acatamiento unánime. Fue un paro político por la libertad de los presos políticos y sindicales que enfrentó la represión de la dictadura que estaba en retirada, pero que seguía reprimiendo duramente. La ciudad fue cercada mi militarmente tomó control de la ciudad el décimo regimiento de caballería blindada y otras fuerzas para impedir que las movilizaciones lleguen al centro de la ciudad. Y musicalmente empezamos este este programa con las músicas que cantábamos en las guitarreadas, en las guitarreadas de los 70. Empezamos eh en estas guitarreadas Daniel Biglietti Lo haremos tú y yo a desalarmar Nosotros lo haremos Tomaremos la risa para el hombre nuevo Su sangre vendrá de todas las sangres forrando los siglos del miedo y de la y esta es la canción del hombre canción del hombre nuevo de Biglietti, pero podemos volver a a desalambrar. Ahí está. A desalambrar Daniel Biglietti por la otra oreja. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar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 ...estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Hablando del Mar Platazo, fue una jornada de movilizaciones... ...y enfrentamientos, buscando llegar al monumento a San Martín... ...en pleno centro de la ciudad de Mar del Plata... ...desde varios puntos de la ciudad. Desde el puerto, las trabajadoras de la industria del pescado desde la Facultad de Ingeniería, desde el Sindicato de Luz y Fuerza y desde varios puntos de encuentro. La represión lograba dispersar y controlar algunos sectores, pero había una voluntad de volver una y otra vez a reagruparse, de retomar la movilización, de llegar al centro, así todo el día, en medio de un contundente paro general. En la sede del Sindicato de Molineros, en Chile y Luro, uno de los puntos de reencuentro, ya cuando caía la tarde, iban sumándose sectores para debatir cómo seguir, para debatir, evaluando si tomar el edificio de la universidad próximo a la Avenida Libertad, o unas pocas cuadras de ahí, pero llegaban informes de que los uniformados estaban en los alrededores para emboscar se compartía la información sobre detenidos y heridos y cómo organizar los reclamos por su libertad. Musicalmente, ahora sí, escuchamos a Daniel Biglietti, Canción del hombre nuevo. Ahí está. Por lo otro deja. Lo haremos tú y yo. Nosotros lo haremos. Tomemos la arsi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 Nosotros lo haremos por luz la mirada. Tomemos la arcilla esa más rugada. ¿Estás escuchando según la otra oreja? La otra oreja se tentista. El 14 de junio de 1972 fue el punto más alto de las importantes movilizaciones durante todo el verano, como nunca se habían conocido en la ciudad de Mar del Plata. Se multiplicaron en repudio al asesinato de Silvia Filar el 6 de diciembre de 1971 en una asamblea ...en la Facultad de Arquitectura por parte de la CNU... ...la Concentración Nacional Universitaria... ...que ingresó a los tiros hiriendo a otros estudiantes. Miles de manifestantes recorrieron las calles... ...de Mar del Plata el día del velorio... ...con gran apoyo popular. Hubo una gran participación de la juventud... ...que creía en que crecía en su politización. Y de los trabajadores también miles se sumaron a la militancia activa en ese proceso extraordinario. Se puso de pie la coordinadora obrero estudiantil integrada por los delegados del movimiento estudiantil y por 28 gremios combativos, dirigentes sindicales ...participan de las asambleas estudiantiles... ...así como activistas estudiantiles... ...eran recibidos en las asambleas sindicales. Se convoca entonces al acto del 6 de junio del 72... ...a seis meses del asesinato. La represión de ese acto detiene a varios jóvenes... ...entre ellos a testigos del asesinato de Silvia Filler... Seguimos escuchando las eh, las canciones que cantábamos en aquellas en aquellas guitarreadas. Y no podía faltar un himno. Venceremos por Quilapayún. estás escuchando según la otra oreja. La otra oreja setentista. Y seguimos recordando las movilizaciones del Mar Platazo, no aquí en Mar del Plata, el en junio, el 14 de junio del 72. Bueno, eh, estábamos hablando de la coordinadora y eh, obrero estudiantil eh que apoyada en masivas asambleas y movilizaciones reclama que la CGT declare el paro activo. La primera convocatoria al plenario de la CGT para el sábado 10 no alcanza el quórum y se traslada para el día siguiente. Uno hablará en ese plenario del domingo en medio de las provocaciones de la derecha. Ariel Valenti de la TERS, de la Tendencia Estudiantil Revolucionaria Socialista, en representación del movimiento estudiantil, un hecho realmente extraordinario. Ese plenario decidirá el paro activo para el miércoles 14, exigiendo la libertad de los presos políticos. Se logra arrancar a los presos del 6 de junio de la cárcel y también a todos los detenidos en el Mar Platazo, lo que se vivió como una victoria de una de la unidad obrero estudiantil y recordamos en eh, las calles que se gritaba que no lo encontramos en ningún video, ¿no? Este el el audio donde se gritaba obreros y estudiantes unidos adelante. Fue impresionante esto y musicalmente seguimos eh Seguimos eh escuchando las canciones sentistas, Quilapayún, otro himno, ¿eh? El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás Mërtat ondesisun la patria vencerá ...estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. El clima de agitación, movilización y radicalización... ...que se vivió en Mar del Plata... ...que se potenció con el cruel atentado y el asesinato... ...perpetrado por la CNU en diciembre... ...que llevó al Mar Platazo... ...fue parte de los levantamientos populares que arrancan con el cordobazo en el 69, el rosariazo, el tucumanazo, luego de varias derrotas del movimiento obrero y que obligaron a la dictadura que pretendía quedarse 20 años el gobierno a preparar su retirada. Y fue parte de una creciente intervención popular en el continente que que llevó al triunfo de Allende en Chile a pesar de las de la derrota Bueno, la Asamblea Popular en Bolivia, la imponente Asamblea Popular. Eh, bueno, Guillermo Lora sabe de esto. La huelga general en Uruguay y en el mundo, ¿no? El Mayo francés, Vietnam, el norte de África y tantas otras luchas. Seguimos escuchando a Aquila Paychun en esta en esta memoria setentista del del Mar Platazo. Eh vamos a una canción de Quilapayún del primer disco que nos llegó aquí a la Argentina, un disco de vinilo tapa negra, maravilloso. Después llegó eh la cantata Santa María de Quique, ¿no? Este, bueno, y escuchamos del primer disco de Quilapayún el primero que llegó acá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 y eh, bueno, no solamente el asesinato de Dario Imax y Maxi, eh, no solamente el Marplatazo, sino que el 19 es el aniversario del secuestro y de de desaparición de Luis Conti, un actor y otro actor un militante de la cultura. Eh mi papá, bueno, y el lunes 19 eh haremos a las 4 de la tarde en el Séptimo Fuego un un homenaje, ¿no? Eh a Gregorio Nachtmann, a Luis Conti. Un un rato vamos a estar en en el Séptimo Fuego aquí en Bolívar eh, 3675 y convocamos no solamente a los artistas barlatenses, sino a los a los eh, turistas que van a venir el fin de semana largo, ¿no? Es lunes feriado el 19 de junio. Eh y más adelante o un par de semanas después eh vamos a a rehacer la baldosa que fue vandalizada, ¿no? Este una una baldosa eh que fue una obra artística de Sabrina Calderín, Laura Lorenzo y Adaceli González que fue que fue muy vandalizada, ¿no? Este ya no se lee el el hecho artístico y y gracias a Peppi que está escuchando el programa con con Aleida eh que que nos eh, nos regala la baldosa Corja Mosaicos, ¿no? Eh que que nos regala la la baldosa que va a ser impresa eh eh Gorcha queda en Jara 230 acá en Mar del Plata. Eh una variedad de No, no voy a hacer la publicidad, pero tiene una variedad que nosotros al ver las las baldosas nos pusimos en aprietos, ¿no? Este de elegir cuál cuál baldosa iba a ser impresa con el recordatorio de de muy viejo de Gregorio Nachtmann en el centro de Mar del Plata, donde están al, al pie de las de las estatuas de Suigenis que debutaron en el Teatro Mi Viejo, ¿no? En Rivadavia, casi Santa Fe. Eh, bueno, a los turistas que vengan a Mar del Plata eh que que vayan a ver esa esa escultura y la baldosa, ¿no? Bueno, eh volvemos después de la tanda.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 Si me quieres escribir, Rolando Alarcón por la otra oreja. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero en el frente de batalla primera, línea de fuego. En el frente de batalla Ni negra ni negra de pueblo Si tú quieres comer bien barato y de buena forma Tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente de batalla allí tienen una fonda. En el frente de batalla allí tienen una fonda.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 los desaparecidos de las músicas de los familiares de los desaparecidos en Colombia. Bien, este mmm, está mmm, escuchando Andrea Chulac desde Mar del Plata, Sonia también de Mar del Plata, Raúl González desde Buenos Aires, Eleonora V le está música muy buena, está Sole, Sule, Sule. Sulema desde Buenos Aires escuchando, está Guillermo, Guillermo Eh, acordate, eh, el lunes, el lunes 19 a las 4 de la tarde en el Séptimo Fuego nos encontramos para recordar a los actores desaparecidos y volvemos al al al Maiplatazo, ¿no? Estábamos hablando de la represión eh generada no solamente por eh, por los milicos, sino también por la AAA, ¿no? Esta organización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 Y Francisco pranto delante de ello que tururururu que tururururu que tururururu de la culpa la tienes tú Los americanos son dueños de todo yo soy español pero en España me amo que tururururu Tu, ururururu, que tu, ururururu, que la culpa la tienes tú. Muras militares, bonjas y accionistas y de los putei también los balanquistas. Turururu, turururu, que tu, ururururu, que tu, ururururu, que tu, ururururu, que la culpa la tienes tú. estas no está la ternera ni que el animal único de franco fuera que tururururu que tururururu que tururururu que, que la culpa la tienes tú estás escuchando según la otra oreja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 ro es traicionero El gallo rojo es valiente pero el negro es traicionero ay Si es que yo miento que el cantar que yo canto lo borra el viento ay Qué desencanto Si me borrara el viento lo que yo canto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 Elë fuë të mejor amëgo, soldaditë bolivëanë, elë fuë të amëgo da de pobërë, del orëntë al altiplano, del orëntë al altiplano, soldaditë de Bolivëa, del orëntë al altiplano. Esta amëgita rentera, soldaditë bolivëanë, Luto pero no llora aunque llorar es un malo aunque llorar es un mal no soldadito de bolivia aunque llorar es un mal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 el sol de tu bravura le fuo cercò la morte aquí se queda la cara la Ofre la historia dispara cuando todo Santa Clara parlavantero on la, oh, la luce tu sonrisa aquí se que la clara e incrañable transparencia de tu querida presencia comandan de ciega mertario qui si chita la cara e la incragni abli transparencia te to' querida presenza so mandan che ciege be there la otra oreja Buenas noches, mamá Mariana.